Bueno, esta secuencia que les quiero contar, es para que piensen antes de actuar. Que la gente siempre es la que va a hablar. Y uno tiene que tenerse fe y demostrar cuando hay que demostrar. A qué voy con esto? f i r m é un contrato por tres años pensando que mi carrera crecería y que mi vida cambiaría. Y que iba a dejar las vías, que las malas en el pasado quedarían porque vieron que el negrito de la villa traía alegría y poesía. Por contar secuencias vividas y mostrar cómo es que vive la gente mía. Sabían que hacer negocio conmigo les convenía. Sacar un por ciento del talento de este negro les servía. Pero lo que no sabían es que yo el respeto me lo gané solo. Solamente l e mostré mi realidad no la de todos. Los pies sobre la tierra y la guardia arriba sobre todo. Y siempre a mi modo, el respeto a n t e todo. v o l v e para tu jaula, loro. Yo hago e s t o s p a l o h a g o Te lo rolo, digo de rolo, Yo nunca quise fama, ni una prenda de oro. Mi libertad la arriesgaría por un alto robo. Volver para la villa reganado, hacer la s tilla con lo que estuvieron a mi lado. Hacer que se respete el barrio, que los de afuera sepan que estos otros mambo. Y lo estaba logrando. A través de la música fui demostrando que el marginado tiene un legado para quebrar a cualquier pescado que ande aparentando. Conmigo no anden embrollando, no compramos con gile ni a palo. Por estos pagos, a mí No cambiar ningún contrato, y acá lo dijo claro. Brindo por lo logrado, el respeto de la gente que me recibe en su barrio, eso no tiene precio. Y se la cuelgo hasta el techo, porque yo ranché y en lugares donde a muchos se le enfría el pecho. Por el miedo va a ser robado, secuestrado. Se mantienen lejos y se rodean de chetos, pero yo no. Fierro para mí no es nada nuevo, así de corta compañero, como siempre sincero. En esto yo no vi ni un peso, y si generan se llevan X por ciento. Ahora entiendo que no fueron honestos, que vieron empeño en mi sueño s s y ahora se quieren hacerlo dueño, pero le va a salir recaro. Si me quedo tres años en silencio, porque el mundo s o n p a ñ e l o s y el tejil m o r e gil. Nunca van a escuchar otro guacho así, un flow villero a morir, bancando cada berretín que digo. c o n s a l ó n agüero, un simple vago amigo que seguís. Voy a transpirar de frente mal. Hasta el día de mi muerte te lo puedo asegurar. Porque a mí el sistema no me va a ganar. Osalona, g u e y Televisa Argentina, no hago la e q u i n a